Más allá de las nubes donde los sueños se atreven a elevarse, los colores bailan cuando la luz abre la puerta. Siente los susurros de la suave brisa, la mando suavemente a través de los árboles que se balancea. En la vasta extensión las estrellas brillan, g u i a n d o corazones donde fluyen ríos puros. Abraza la maravilla donde los horizontes se encuentran. En el universo encuentra tu latido.